Décimo octavo. El ejemplo de los creyentes en su afiliación, su misericordia y su emoción, lo mismo que el cuerpo, cuando se queja de ello, un miembro de la misma, el bien del alma.